Radio Riachuelo, 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, la radio de todos. De hecho quiero FM Riachuelo 100.9. Hola, buenos días. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, sí. Les digo buenos días y probablemente si están del otro lado nadie conozca quién les está diciendo buenos días. Buenos días les está diciendo, en primer término yo, así personalizamos, pero mi voz tiene que ver con un programa que vamos a hacer a partir de este momento y hasta las 12 del mediodía. ¿Qué vamos a hacer en este programa? Yo no estoy sola en este lugar. ¿Sí? Es un espacio que llamamos Hora Libre Y Hora Libre nos recuerda a la escuela Y Hora Libre tiene que ver con la escuela Porque alrededor mío hay un montón de chicos Hora Libre es un programa eh, que depende de la del programa REC Es un programa que depende de la Dirección de Inclusión Escolar Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ¿Y qué hacemos en REC? En REC Hacemos radio con los chicos de las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos radio con chicos de las escuelas. Y es raro, porque parece ser que la radio está siempre en manos de otros que pueden tener la palabra. Pero esta vuelta vamos a tener la palabra quienes somos docentes y quienes son alumnos. Y eso está bueno, porque está bueno también enseñar con los medios y sobre los medios también. En la escuela primaria Entonces les conté Este programa se llama Hora Libre Depende de REC Que es un programa que se llama Red Escuela Comunicación Trabajamos en las escuelas Y bueno, mi nombre es Patricia D'Ambrosio Los voy a estar acompañando con los chicos Hasta las 12 y el mediodía Está también el coordinador del programa REC Mariano Molina Y bueno, mi a medida que vaya pasando la mañana, vamos a entender de qué se trata hacer radio con los chicos en el marco de la escuela, que hoy la sacamos a la radio, la sacamos al aire. ¿Con quién estoy hoy? ¿Quién me puede presentar? Porque acá hay muchos chicos que todavía ni se escucha la respiración. A ver, hola, buenos días. ¡Hola! Ahora sí, me lo dicen todos, hola, buenos días, chicos. ¡Hola! Hola Buenos días ah, Me encantó Bueno, estamos desayunando en esta mañana Bueno, lo de desayunar es mentira para la radio, ¿no? Porque en la radio podemos inventar cosas que no existen Estamos todos sentados a la mesa y yo les dije Vamos a hacer de cuenta que estamos desayunando Y que estamos contando quiénes somos y qué hacemos Bueno, ¿de dónde vienen ustedes? Hola, mi nombre es Bruno Somos alumnos de sexto y séptimo grado Aquí ah. Ah, ¿de qué escuela? De la escuela número 15 Azobius Espinosa, Distrito Escolar 5. A mí si me dicen Distrito Escolar 5 digo este Hondideo, porque ¿dónde queda eh, la escuela y cuál es el Distrito eh, 5? Está ubicada en Monte eh, Montedioca eh, 807 En Montedioca 807. Si sí, sí, yo me quiero ir Este, un día arme una vuelta para la escuela, voy a Montevideo 807. ¿Y en qué barrio queda esto? En Barracas. Ajá. ¿Sobre qué calle? Montevideo. <ríe> y lo tiene que pensar. Bueno, eh, ¿alguien me puede contar, sí, algo acerca de esta escuela? Mmm, silencio de radio. ¿Quién me puede levantar la mano así lo puedo mirar? ¿Quién me cuenta algo? No Nadie me puede Por ejemplo a ustedes Que van todo el día a la escuela A la mañana Vamos a la mañana Van a la mañana Vos me querías decir algo ¿Cómo es tu nombre? Facundo Facundo, Facundo levantó la mano Pero Bruno le, le ganó de mano Bien Y por ejemplo ¿Qué hacen en la escuela Durante toda la mañana? ¿Tienen materias especiales o no? Sí, tenemos materias especiales ¿Como cuál? Por ejemplo Educación física Y eso está buenísimo día. Sí ¿Y tecnología? ¿Qué hacen en tecnología, por ejemplo? Eh, hicimos un burbujero Ajá, un burbujero ¿Eso que vos soplás, esas burbujas con detergente? Sí, pero mecánico ¿Mecánico? ¿Y qué le pusieron para que sea mecánico? Eh, un ventilador para que sea constante el ruido de las burbujas Ah, quedó como un boliche el aula, ¿no? Sí <risa> ¿Alguien más me puede contar algo de la escuela? Si yo quisiera anotar a uno de mis hijos a, a, en esa escuela. ¿Está buena para ir a esa escuela? Vamos. Sí, está sí. buena. ¿Sí, está buena? Bueno, buenísimo. ¿Con quién vinieron? Con la profesora Susana. ¿Y de qué grado es la profesora Susana? Sexto y séptimo grado. ¿De los dos? ¿Y ya queda? qué ¿Qué materia? Lengua, Lengua y sociales. Lengua y sociales. Muy bien. ¿Cómo se llama la señorita que se animó a hablar? melissa melissa Bien. Y es buena la señorita Susana. Ustedes pueden hablar porque nadie nos sí. escucha. Sí. Bueno, buenísimo. A ver, eh, todo el mundo la mira porque acá estamos como en la pecera, estamos rodeados de vidrios Y vemos a todos, el resto de los compañeros que está ahí mirando como estamos animándonos a hablar por la radio ¿Alguien me quiere contar algo más? Porque tienen un montón de papelitos y que yo se me haya pasado de de, de preguntarles bueno. melissa dale En el aula estuvimos investigando con la profe Cristina sobre los ambientes en el planeta y luego en Argentina Leímos lo importante que son los parques nacionales Porque uh -huh. resguardan los hábitats de especies en peligro Conservan especies amenazadas de extinción Ajá, muy bien, o sea, ustedes trabajaron más o menos el tema de ecología y esas cosas, ¿no? Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Así nos relajamos un poquito Vamos a escuchar un tema musical Habrá en punta algo para escuchar música mientras tanto y nos vamos organizando para poder este seguir adelante. Marta, ¿tenemos algo? Dale. Yo me la schenqué y fijo, la miré, le ofrecí un trago le dije, que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la schenqué y fijo, la miré. Yo entré pa'l den una noche al lo galla, me dijo que nada pasaba. Para mí es un placer conocerle, dime tu nombre que algo quiero con él. Relax. No go beber laslar, con que no quiere venirá, la malja no te mine y كل شي que comi, que si te mine, شي de gente no te valorar, ponte conmigo no pija de la sombra mama, Dios el te olvidar, el pelo te solta sigue y fijo la miré y entré pa'l decovers una noche loca y me dijo tranqui que nada pasaba ya tenemos ese toda la copa en cayó la presión la presión me se roba la conoces Daniel te limpian tirar que tú no seremos el mosaica con de segundo La miré, le un trago, él le dije, que si soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que, que nada pasaba. Me dije que, si volla miré, yo trebal del pobes una noche loca, ella me dijo tranqui que, que nada pasaba. Y pues fue una segunda, Solo falta una mirada y un par de palabras para que nuestra vaya a pasar. Llegáis muchas princesitas que están pasando por esto. Entonces vienen personas que se aprovechan de la situación y hacen que suceda. Jay Albert Music cama. Otro nivel de música. Monteña de producer. Perrequé. Now Flow Bam Bam Papi, nosotros somos el equipo más fuerte del género Por eso es que viajamos A cada rato Y ya casi estamos viviendo un avión J.AlvarezMusic.com to On Top of the World Music Flow Music Ok Para mí un placer conocerte, bebé See ya nos veremos algún día por ahí cuando te quieras desquitar me llamas, ¿está bien? dale FM Riachuelo, 100.9 Bueno, estábamos todos cantando y yo estaba bailando, porque a mí me gusta bailar. este ¿Qué escuchamos, Camila? Eh, la pregunta del DJ Álvarez. Ajá, ¿por qué eligieron este ¿Por qué eligieron este, este tema? ¿Por qué eligieron este tema? ¿Por qué? Porque... A ver, vení A ver, tengo a una compañera acá Que está cambiando de lugar Y ahora se está sentando conmigo ¿Por este tema? Yo lo escucho en el gimnasio cuando voy sí, ¿Y Es muy movido sí. eh, no sé. eh, ¿Qué más puedo decir? Es muy movido ¿Y a todos les gustó? Sí sí, sí. ¿Sí? sí. ¿Lo eligieron entre todos? Sí no, acá me parece que hay otros temas que eligieron, pero bueno, este ¿hubo algún consenso porque si no no lo hubieran me no lo hubieran pasado, ¿no? ¿Qué ritmo es esto? ¿Viste? Tipo reggaetón. Sí. Buena. Ah, bueno, la verdad que yo soy desconozco la cantidad de, de ritmos que hay y a cuál pertenece cada cada musiquita. Vamos a ir una a una tanda de la radio nos vamos a identificar y cuando vengamos me van a contar y ahora los comprometo a que me cuenten lo que trabajaron con la señor Susana en el aula. Dale. Perdona, me olvida A lo ven de patria Y a lo genocida Vamos compañero Vamos a poner huevo Como ciudad y yo En los toquismeros Vamos al mar, vamos al mar El proyecto nacional Vamos al mar, vamos al mar El proyecto nacional Cuando me enamoro los Talleres de la Atípica Un proyecto del Grupo de Teatro Catalina Sur Aprende a tocar acordeón, bandoneón, guitarra, bajo, flauta traversa, piano, percusión, saxo, trompeta o canto comunitario No se necesita tener ningún conocimiento previo Las clases son gratuitas y los cupos limitados. Las clases son gratuitas y los cupos limitados. Ingresá en www.catalinasur.com.ar El Galpón de Catalinas, Pérez Galdós 93 en La Boca. Teléfonos 4307 1097 o 4300 5707. Si tenés más de 12 años, te invitamos a participar de este proyecto comunitario para aprender a hacer música entre muchos. Grupo de Teatro Catalina Sur. Pérez Galdós 93 en La Boca. Nuestra utopía está presente sumando gente de aquí y de allá. Desde las montañas del sureste mexicano subcomandante insurgente Marcos Son los pueblos originarios que miran su pasado, que guardan y cuidan su memoria, los que saben que es posible un mundo sin dominador ni dominados, un mundo sin capital, un mundo mejor. Porque cuando levantamos nuestro pasado, nuestra historia, nuestra memoria como bandera no pretendemos volver al ayer, sino construir un futuro digno, humano. Entonces, cuando amayne el viento que seremos, el mundo no habrá terminado su largo caminar y tendrá la oportunidad de hacerse con todas, con todos, un mañana donde quepamos todos los colores. Seguimos en Hora Libre, este programa este, que hacemos con los chicos de las escuelas y seguimos con ¿qué escuela? A ver, ¿qué me puede decir? ¿De qué escuela ¿De qué escuela son ustedes? De la escuela 15. Bien, seguimos con los chicos de la escuela 15 de Barracas, ¿sí? Esa escuela que queda en la calle Montes de Oca, así que cualquiera puede ir a visitarlos. No, mentira, no mentira. <ríe> solamente lo podemos este, escuchar por radio. Bueno, entonces, ¿qué prepararon los chicos con la ceño Susana en la escuela? Bueno, preparamos y vamos a contar sobre los ambientes. Sobre los ambientes. ¿Qué le pasa a los ambientes? Eh, hay tres tipos de ambientes. Ajá. Acuáticos, aeroterrestres y de transición. Los acuáticos son de agua dulce y salada. Los aeroterrestres son praderas, selvas o bosques. Y de transición las costas de los ríos, lagunas y mares. Aprendimos que en el desierto las temperaturas pueden superar los 40 grados. Y el cactus es una planta característica porque almacena agua. Almacena agua y no tiene como... El resto de las plantas que vemos acá, aunque sea en el jardín de casa en la maceta o en la calle, ¿no? No tiene hojas. No, tiene como un tipo de espina. De espinas que reemplazan a las hojas, porque imagínate en temperaturas de más de 40 grados, ¿qué quedaría este de las hojas? Nada, ¿no? ¿no? Cenizas. Claro. Y adentro de esa cosita gordita tiene Agua. Muy bien. Porque como la, la textura del cactus es como esponjosa para poder absorber el agua. Claro. La única vez que llueve que reciben agua la guarda toda y, y la va tomando de a poquito el cactus. Sí. ¿No? Uh -huh. ¿Qué más me pueden contar de los ambientes? Ya tenemos el terrestre, el acuático y el aéreo. ¿Qué más? La pradera. ¿Qué, qué sería un terrestre? Dentro de los terrestres está la pradera. ¿Cómo es tu nombre? Sofía, un poquito más fuerte A ver Muy bien, a ver, ¿qué me podés decir Sofía, de, de la pradera O de las praderas La pradera es una zona de natural Y está en Más cerca del micrófono Y a ver si podemos Como si tuvieras mucha energía Que te sobra Dale, empezá, empezá a hablar un poquito más fuerte Es una zona Ahí De va. matorrales y pastizales Como la zona pampeana Tiene temperatura media de 20 grados En diferencia de los bosques Tiene gran cantidad de árboles de distintas especies Como el caigüe El raulí y las lengas También alerces y allanes Perfecto. sea, sí, entonces tenemos el terrestre y el acuático y el aire. Dentro de los terrestres tenemos las praderas, ¿sí? Nosotros sí. vivimos en una pradera? Buenos Aires. No, no, no se nota, no se nota, está llena de edificios y de autos y de contaminación, pero bueno, una llanura tenemos acá. Sí. ¿Alguien más me puede contar algo sobre los ambientes? A ver, vení conmigo. Siéntate conmigo y con mucha fuerza Nos vas a contar que tenés preparado bueno, eh, bueno, vimos la selva Donde se encuentra la variedad de plantas Y animales más ricas del planeta así hay lluvias abundantes Y altas temperaturas El suelo de la selva es pobre la, Y la mayor parte de los nutrientes Se encuentran en la gran cantidad de seres vivos Que habitan en, O sea, ahí en, en la selva Justamente Y bueno, en... Misiones, nada más Claro Y la selva se caracteriza por ser Por haber mucha qué Hay Muchos árboles Están todos pegaditos unos al lado del otro Yo fui a Misiones En las vacaciones de invierno Yo no conocía la selva, sabes Y sí, tantos pegaditos Y es muy húmedo y me mojé toda Porque siempre parecía que Que todo el tiempo estaba cayendo de los árboles Agüita ¿Sabés? Sí, sí, por Por la humedad que hay ahí Lo que mata es la humedad Bien, ¿alguien más tiene para contarme algo sobre los ambientes? ¿Sí o no? Pueden decir sí, pueden no. decir no O sea que les puedo preguntar ¿Y qué le pasa en su mayoría a todos estos ambientes? ¿Qué hacemos los hombres? ¿eh? Se contaminan Se contaminan ¿Y hay alguna estrategia que están llevando adelante en la, en la escuela? Pensando en cómo podemos dejar de contaminar charlan sobre esto? ¿No? Reciclar, no. Reciclar, muy bien. Porque estamos tapados de basura, por ejemplo, sí. Reciclamos los palitos de los chupetines. Los palitos de los chupetines. Qué rico que son los chupetines y cuántas toneladas de chupetines nos comemos. Bueno, está bueno. Porque imagínate las toneladas de palito de chupetín que tenemos que tirar finalmente. ¿Qué más? ¿Hay alguna estrategia que se lleven adelante para colaborar con el medioambiente? Sí. ¿Ahí? las tapitas? Las tapitas. Está de moda como juntar tapitas, ¿no? Para el Garrahan, para varias instituciones que juntan tapitas y que de paso, bueno, vamos reduciendo la cantidad de basura que... Este, ¿Qué que, hacemos? Que, claro, que hacemos? Se va reduciendo una y otra vez. Bueno, ¿algo más tienen para contarme de los ambientes? No. No. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Escuchamos un poco de música? ¿Qué? Dale. Sí. As long as you Keep it together face even know ya Another day for your dreams, girl I'll be your home You could be my destiny's child On a single oh, So don't stress and Don't cry What we don't need You know it's a fight Just take This makes sense, but you're my hallelujah. Give me a time and place. I run a void. I fly to it. I beat you there. Girl, you know I got you. Us. Trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world, because that's just how we do. Used to tell me sky's the limit. not the sky's our point of view. And we stepping out like, whoa, oh God. cameras point and shoot Ask me what's my best side I stand back and point at you, you, you The one that I argue with, feel like I need a new girl to be bothered with But the grass ain't always greener on the other side It's green where you water it, so I know We got issues, baby, true, true, true But I'd rather work on this with you Than to go ahead and start with someone new Ain't something me We could be starving We could be homeless We could be broke FM Riachuelo 100.9 Bueno, acá seguimos con los chicos, ¿sí? De, de la escuela, ¿de qué escuela? De la escuela 15. Bueno, me cambiaron los auriculares y con esto no escucho de nada. Así que vamos a tratar de, de que ustedes me digan y yo los pueda escuchar qué tema escuchamos. No, no, no, no, no, no. Los ponemos en las orejas a los auriculares. Ahí está. Los pusimos en las... En las orejas. Bueno. A ver. Recién escuchamos un tema. ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Y quién era el que lo cantaba? Se llama... I love you, love me. Y es sí. de Justin Bieber. Es de Justin Bieber. Es el chiquito que vino acá a la Argentina. Que sí. tiene voz de mujer. Que tiene voz de mujer. Ese, Ese chiquito mujer. hermoso. Ese chiquito hermoso. Bueno, dale, que nos vamos animando. Ese chiquito hermoso que se llama Justin Bieber. Que por la radio parece mujer. Que por la radio parece mujer. A vos no te gusta. ¿Cómo te llamas vos? Mujer. Lucas, a Lucas no le gusta. ¿Y a las chicas le gusta? Sí. sí. No. no. Sí. La plata no. femenina está dividida en me gusta, no me gusta. Bueno, cuando entraron esta esta tanda de chicos, chicas, chicos, chicas, porque hay de los dos, yo dije, "Ay, tienen las eh, las camperas de Egresados, ¿de qué grado son entonces? Séptimo, de séptimo A, A. De, séptimo. de séptimo A ¿Y cómo hicieron para elegir ese color de, de campera? Votamos Votaron, porque es un color raro, ¿no? Muy lindo Violeta, nos salió Violeta y un... ¿qué sería? Turquesa ¿Turquesa? No. Mm. ¿Turquesa? Sí, sí, es muy oscuro para sí. ser turquesa Bien, Violeta. bueno, los chicos de séptimo grado tienen también algo preparado ¿Qué tienen preparados los chicos del séptimo grado? ¿Sobre qué trabajaron en el aula? Sobre el tabaquismo, alcoholismo y drogadicción. ¿Y qué es todo eso? Adicciones. Perfecto. Adicciones, nos vamos a ir acercando más, más al micrófono, así se limos mejor. Adicciones. ¿Y alguien me podría contar qué es una adicción? Un vicio. Un vicio. Algo que yo necesito hacer, porque es como que me lo pide el cuerpo, ¿no? Sí. Bien. y es peligroso porque para ¿qué pasa con algunas sustancias? Eh, trae enfermedades sí y, si te, pasas, tabaco, ¿no? ¿y si te pasas yo dejé pasas, de fumar por... yo dejé de fumar me costó mucho hice una adicción muy fea ¿sí? y que cuesta mucho mucho así que ustedes que son preadolescentes adolescentes ¿sí? y alguna vez van a tener un cigarrillo cerca no, no, no, no. digan que no porque después cuesta mucho no dejarlo puedo. Bueno, ¿qué más tienen preparado sobre sobre estos temas de adicciones? ¿Alguien trabajó sobre alguna adicción Hicimos en especial? Hicimos tres grupos y a cada uno le tocó a un grupo tabaquismo, otro alcoholismo y otro droga adicción A ver, ¿y quién empieza? Bueno, empezamos con el alcoholismo. Con el alcoholismo, ¿nombres? Acá las chicas van a empezar con alcoholismo, esperá, van a empezar las chicas. Bien. Agustina Mayda. Agustina Mayda Bien, ¿qué más? ¿Nombre? Bianca Crego Bien, ¿alguien más va a hablar del mismo tema? Ana Laura Ríos Catalina Verón Melina Aquino Bueno Y Tobías Blanco Perfecto, son chicas y chicos Vamos, a ver qué me pueden contar entonces ¿Cuál es el organismo que ayuda al alcohólico sanado? El organismo Alcohólicos Anónimos es uno de los grupos más conocidos en ayudas a los alcohólicos. ¿Cómo se detecta el problema? El problema se detecta eh, cuando el sujeto toma licor diariamente y presenta problemas de salud económicos y laborales. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Mientras nos arreglan los micrófonos. ¿Sí? Les pido, chicos, que se vayan acercando. Cuando les toca hablar, se van corriendo, ¿sí? Hacia los micrófonos. A ver, ¿qué más? ¿Cómo se llega al alcoholismo? ¿Qué características tiene un alcohólico? Llegar a convertirse en una persona dependiente del alcohol o alcohólico es, es en un proceso. Puede tomar varios años y se pasa por tres etapas. Puede tomar varios años y se pasa por tres etapas. Etapa prealcohólica. La persona aprovecha todas las ocasiones para beber que se presentan en el grupo social. Convierte en todas las circunstancias en el pretexto para beber. 2. Etapa alcohólica. Pierde el control sobre la bebida. Se despreocupa de sí mismo. Niega tener problemas con el alcohol. 3. Fase avanzada crónica. Tiene síndrome físicos de la enfermedad. Tiene complicaciones psiquiátricas. Tiene complicaciones crónicas. Bueno, todo eso trae el alcoholismo. Bien, ¿qué más? Aparte de trabajar sobre el alcoholismo, ¿trabajaron sobre alguna otra adicción? Tabaquismo. Sobre el tabaquismo, a ver, ¿quién me puede hablar sobre el, sobre el tabaquismo? A ver, dale. Uh, yo me llamo Gustina. Sí. Eh, y nosotros averiguamos que... El tabaquismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por ser una droga eh, dependiente como la nicotina principio de activo del tabaco eh, es una droga activa y como tal tiene que no tiene las características de otra droga la tolerancia eh, la tolerancia del físico y psicólogo y psicóloga. Las mujeres y los jóvenes son los blancos más importantes de la industria tabacalera. En China, la informa la revista Panor, Panoscope, Pan, Panoscope, un grupo importante de jóvenes eh, emprenden a este vicio. El 35% de los adolescentes de 12 a 15 años de edad y el 10% de los niños de 9 a 12 años son fumadores. Los los anuncios con dibujos humorísticos y los logos en los cigarrillos, en los juguetes, reportan eh, beneficios al igual al que el, el porcentaje de, de aco consentimiento deporte cada vez más reducido. Bueno, viste, vos seguramente igual que yo habrás visto el, el episodio de los Simpsons. Sí. ¿Sí? Que están todos los niños fumando ¿sí? Y que se da cuenta Elisa Porque ella había sido elegida La reina de la belleza y, y ¿Se acuerdan de ese episodio? Sí, y que sí. terminó promocionando Los cigarrillos sí, Y no, después bueno. ella le agarró como terror De que los adultos hicieran eso ¿no? Porque bueno Ahora no pasa tanto Pero en otras épocas este, La publicidad de tabaco era algo Muy común, muy habitual En todos lados estaba la publicidad de tabaco Sí, sí. Era como un estímulo muy fuerte a fumar Bien, ¿alguna otra? ¿Algo más nos queda? Sí, Re... al fumar puede ser eh, causante de varias enfermedades Como el cáncer de pulmón La bronquitis tipo R2 El efisema pulmonar Y un tipo de gripe dañina Por el cual el cerebro puede ab absorber el agua que in inger ingerimos Fumar un solo cigarrillo del, lu del lugar a uno a una e elevación de ritmo cardíaco la frecuencia la, la frecuencia respiratoria la tensión, la tensión arterial el humo produce una re reacción irritante de, la de las vías respiratorias le, le produce moco y una y la discusión. Dif dificultad de la eh, eliminación del de causa to bueno entonces causa tos, moco este cáncer es una porquería en realidad no hay que fumar fíjense chicos que nosotros hablamos de dos adicciones productos de eh, el consumo de elementos que son legales no eh, el alcohol se puede ir a comprar a cualquier lado si el cigarrillo Yo. se puede comprar en el kiosco pero hay otras adicciones que Yo. qué pasa Sí, vos dale Del alcoholismo, voy a hablar algo Ah, ¿nos quedó alcoholismo? Sí. Todavía, bueno claro. De las adicciones legales Sí ¿De qué características tiene un alcohólico? ¿Qué características tiene? De que... Más cerca del micrófono, a ver Los factores asociados a este padecimiento Son la necesidad de aliviar la ansiedad Conflicto en relaciones interpersonales Depresión, baja autoestima ...facilidad para conseguir el alcohol... ...y aceptación social del consumo del alcohol... Mm. ...más cerca... ...y a ver, hay una compañera que algo quiere decir... ...vamos... Bueno, eh, ...yo también estoy hablando sobre el tema del alcoholismo... Eh, ...la mitad de Más los... ...más al... fuerte, a ver, fuerza, fuerza... ...la mitad de los alcohólicos... ...en recuperación ayuda a los recién llegados... ...en su esfuerzo por dejar de beber... ...comparten sus experiencias y transmiten cosas tan cosas tan sencillas como que si no tomara la primera copa no se puede emborrachar o no pro o no proponerse metas a lo largo de plazo, de plazo y y sustituirlas. Bien, o sea, hay algunas personalidades que son eh, digamos las más aptas para ser Adictas al alcohol Este elemento que se compra tan fácil Y que los adolescentes Tanto, tanto usan Así que chicos, ustedes son preadolescentes adolescentes ¿Qué no tienen que hacer? No beber, no beber no fumar, no fumar. No fumar. Bueno, nos quedó pendiente Algo más, porque tendríamos sí. que poner Un temita musical para, para ya irnos despidiendo A ver, sintéticamente La juventud consume drogas Muchas veces que debes Más cerquita, a ver, ¿te puedes acercar? Bien la juventud con, consume drogas muchas veces, que debes fijarte con personas que te juntas porque si te juntas con personas que se drogan, te van a ofrecer. Ajá, ahí, eh, claro. Bueno, las otras se compran en el kiosco, en el supermercado. Esta te la da alguna otra persona, decime. Sí, sobre el, sobre el, el, el tabaco. Ah. en la fiema destruye progresivamente los pulvomomones haciendo tan difícil la respiración que hasta un simple paseo ses imposible uh -huh. el tabaco es el principal factor que causa de las enfermedades respiratorias más del 90% de los casos de bronquitis se da el consumo de este producto en cárcel el pulón lo causa el alquitto al la alquitrán. Eso. Bien. Y la nicotina que contiene el pulmón. También produce cáncer de labios, boca, garganta, larguina y un factor de riesgo de cáncer de pan, de páncreas. Estomago, hígado, vejía y lucemia. Bueno, todo eso es lo que causa es este... El tabaco, ¿no? Y, y bueno, el alcohol, todos esos problemas sociales y de personalidad. Sí. Y después me habían empezado a contar que hay otras cosas que no se compran ni en el kiosco ni en el supermercado y que también los adolescentes pueden conseguir. La droga. Ustedes como preadolescentes no. ¿No? No. no. ¿Como qué? Son esas la droga. Cosas. La droga. El Paco. Sí. ¿Hay alguna que hay sobre la cual oh. hayan trabajado especialmente? No no, ¿No? Eh, bueno bueno no, no, no, no. Eh, podríamos escuchar un poco de música así cuando volvemos nos despedimos Pato. Ah. Cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me hace sienta si més' sé sent mi el va creeu en ti. Y en més se que m'ha foul indestructiu, que de tu m' caï.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 FM Riachuelo 100.9 Saludos Hola sí. Santino es Bueno, bueno, bueno Dijimos que el cartel rojo ¿Qué quería decir? Que estamos en Al aire. aire Bueno, entonces es, se escuchó todo eso Que dijeron antes Bueno, ¿viste? ¿Viste? <ríe> Hay que prestar atención porque la radio es así Entonces si nosotros no prestamos atención, sale cualquier cosa y bueno. No. Eh, ¿Algo más que quedó para decir de lo que ustedes venían preparando o no? ¿O no. sí? No. ¿Sí? No. No. ¿No? Sí. No. ¿No? no. Bueno. bueno, pero sí quedó algo pendiente. ¿Querán qué? Los saludos. Los saludos. Bien. ¿A quién le mandamos saludos? A nuestra familia y a todo el colegio de barracas. A todo el colegio de barracas. Eh, claro. Eh, eh, sí a, a la escuela ¿Y cuál era la escuela? Porque los la públicos escuela... se renuevan Y uno nunca sabe a quién le mandamos 15. saludos Bien, a toda la escuela 15 ¿A quién más le mandamos Yo saludos? le mando saludos a la cocinera Mirta Yo le mando saludos a Mónica, a Silvana y a Rosita ¿Y quién es Mónica, Silvana y Rosita? A la ver... directora, la vice directora y la secretaria Perfecto Bueno, eh, yo le mando saludos a mi familia Eh, a mi novio Cristian ¿Cómo? ¿Cómo? Y a la familia de él Y a mi hermana Vanessa eh, Que no sé si me están escuchando Pero bueno Yo en séptimo grado no tenía novio ¿eh? ¿Cómo vienen las chicas ahora? A ver caballero Yo a los que aquí los saludo Bueno, los saludo Hola Le mando un saludo a toda la escuela y a mi familia. No se escuchó nada, che. A ver, le mando saludos a mi familia y a, a la escuela. Bueno, ¿Sí? principalmente le mando saludos a mi familia y también a la profesora de Educación Física, Roxana, y, y la de Computación, Carolina. La profe de Computación, Carolina. Y a ver. Yo le mando un saludo a toda mi familia, a la escuela y a la señorita Cristina. Yo le mando un saludo A todas las Believers Fanáticas de Justin Bieber Ay, <risa> eh, Ella es más fan que todos Ella es más fan ¿Qué es lo que te gusta de Justin Bieber? Oh, todo, oh, es perfecto Es perfecto ¿Te gustaría tener un novio como Justin Bieber? No, no Ay, quiero un novio como sí, Justin sí. Quiero a Justin ah, ¡Bonita! Bueno. No, no nos descontrolemos Y un beso rique. a todo Cañuela Ah, y me olvidaba Los otros compañeros que estaban afuera Bueno Yo le mando un saludo a mi familia y a Analía y Inés de del Colegio. Bueno, ahora como como último año, ¿sí? ¿Ya decidieron a qué escuela secundaria van a ir? Sí. Sí. ¿Sí? No. no. No. Sí. Eh, porque es todo un tema. Eh, si nos a, a ver, cada cada etapa eh, marca marca la finalización de algo. Me digo que ya la niñez este Se nos está yendo para convertirnos en adolescentes bueno yo ya me convertí en adolescente en otras cosas más ¿no? pero lo digo por ustedes este ustedes tomaron conciencia de eso no del año que viene ir a la secundaria si sí, hoy sí. ¿Sí? solamente eh, pusieron energía en este en este bucito eh, y en aprovechar la última instancia se dieron cuenta que el año que viene van a estar en la secundaria y que no van a tener más al seño si no van a tener un montón eso de profesores, bueno, ¿cómo es lo de menos? Bueno, Estamos acostumbrados durante la primaria a llegar, a encontrarnos con la Seño, compartir un tiempo muy extenso con la Seño y aprender con una persona. Ustedes tomaron conciencia que el año que viene van a venir uno atrás del otro a darles una materia, la otra, la otra, la otra. Sabían cómo es, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. Y Y sí. bueno, es para pensarlo Va a ser muy difícil Muy difícil, muy raro va a ser Siempre los es raro, raro. Sí, sí. Que Por los nuevos compañeros Los cosas. nuevos compañeros ¿sí? Se van a extrañar Acá son bastante diferentes no Hay como chicos que parecen más grandes Y otros que parecen más chicos Pero después nos vamos a tener que juntar Con gente más grande Y más chica también Y va a ser toda una mezcla nueva Bueno, chicos, ¿les gustó? Sí. Sí. ¡Sí! Ellos hablaron mucho, ¿sí? Así que, bueno, eh, les agradezco que hayan estado acá. Susana, ¿querés decir algo? No. no. bueno, muy bien, no quiere decir sí, bueno. nada. Es con la seño que vinieron a hacer radio. Nosotros este vamos a hacer una pausa y seguimos en Hora Libre, que tenemos muchos más chicos, muchos, muchos más chicos de otras escuelas que van a hacer radio acá en FM Riachuelo.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 ¡Ahí está! Se prendió la luz roja. ¿Quiere decir que el programa hora me libre? Me a ver, acá tenemos problemas con el auricular. Entonces lo vamos a sacar un ratito, ¿sí? Yo tengo bien. Bueno, acá estamos de vuelta. El programa es hora sí, libre hola. y este tampoco anda. Bueno... Estamos con chicos que son muy chiquitos Estamos con un primer grado Que se animaron a hacer radio Así que con ustedes vamos a compartir La primera experiencia De estos chicos de primer grado Hola ¿Sí? Hola, estamos en el aire Y vamos a decir hola Vamos a hacer un juego Vamos cada uno a decir el nombre A ver, empezamos por por allá Vamos ¿Cómo te llamas? Kevin Kevin ¿Vos cómo te llamas Gua Guadalupe. Guadalupe. ¿Vos cómo te llamas Luján. Luján. ¿Vos? Martina. Martina. Jean Camille. Jean Camille. Tiara. Y Tiara. Mira, son todos chicos de... ¿Primer grado de qué escuela? ¿Alguien me puede decir de qué escuela son? De la escuela 4. De la escuela 4. ¿Y se acuerdan el nombre ¿Hola? de la escuela 4? Sí, Belito Quinquela Martín. Quinqueles. Me Qu parece que esa es la calle. Ah, bueno. a mí me parece también. Acá estamos... Quinquela Martín. No. No. Bueno, a ver, estamos con... Rosana, que es la seño sí, de feliz. primer grado. Hola, Rosana, ¿cómo Felito estás? Feliz Quintela sí. Bueno, a ver, vamos a cerrar un poquito el pico porque si no hablamos todos juntos. Y estamos con la bibliotecaria de la escuela. Sí, ¿cómo están, Andrea? Andrea. Bueno, a ver, entonces, ¿en qué escuela estamos nosotros? José Jacinto Ber Ber Ber está. Berruti. está, sí. Berruti. Berruti. Berruti. Ah, Berruti. Berruti. Berruti. Ah, ahí está. Berruti. Lente. Ahora, esa escuela que yo la conozco Que yo fui a pasear por ahí A conocer a las señas, qué sé yo Sí, que era la calle Quinquela Martín Entonces se nos mezcla el nombre del pintor Con el nombre de la escuela ¿Cómo dice es estar en primer grado? ¿Alguien me puede contar? Muy Bien. Lindo. Bien. lindo Vamos a ir de a uno A ver Muy lindo esto ¿Qué es lo que más te gusta, Guada, de estar en primer grado? Aprender. Aprender. ¿Y qué aprendiste hasta ahora? Eh... A ver, a ver. ¿Muchas letras? Muchas letras. ¿Muchas letras? ¿Y qué se hacen con las letras? ¿Una sopa de letras? No. no. ¿Qué se hacen con las letras? Eh, muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas como leer, como escribir, ¿no? Sí. ¿Y esas cosas te enseña la señora Rosana? Sí. La señora Vero te enseña. También. Bien. A ver. ¿Y Jean Camille qué quiere hablar? ¿Qué me quiere contar de la escuela? ¿Qué le gusta de la escuela? Aprender. Aprender. ¿Hay algo que les gusta? ¿Les gusta, por ejemplo, haber conocido... Aprender Compañeros nuevos, ¿a vos te gusta leer? ¿Aprendiste a leer? Sí. ¿Sí sabés leer? Entonces ahora tenés la posibilidad de hacer cosas que antes no tenías. Sí. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué podés leer ahora? Si vas por la calle, ¿qué podés leer? Martina. Siempre leo cosas. Cosas, un cartel, algo, ¿no? Que esté, está por ahí y vos podés leerlo ahora. Y qué emoción, ¿no? Sí. Sí. A ver... Martina, ¿a vos qué es lo que te gusta de la escuela? Mm. ¿La seña te gusta? <risa> <risa> Señor, esto esto no es televisión. Martina. A ver, ¿qué te gusta? Martina. Leer. y con Leer. ¿Y de quién sos amiga en la escuela? De Luján. De Luján. ¿Y Luján sos amiga de Martina? Sí. ¿Y se conocían de antes? Sí. A veces cuando yo llegué a la escuela no no la conocía y Martina tampoco, pero me dio vergüenza cuando me miraron con una cara. Con una cara te miraron y vos entraste ahí a la escuela y venías del jardín de infantes con otra señorita y con otros no. compañeros. ¿Y qué te pasó cuando entraste la primera vez? A ver, habla y al micrófono, mira ese micrófono amarillo. dónde? Cuando entraste por primera vez a tu escuela. ¿Te dio miedo? No. ¿No? ¿Te gustó desde el principio? Sí. ¿Sí? ¿Y desde el principio dijiste, voy a ser amiga de Martina? Uh -huh. Sí, sí. mira qué bien. ¿Ustedes, Giancarlo, qué te gustó? ¡Chancamil! ¡Chancamil! Perdón, perdón. Ahí nomás. A ver, ¿qué te gustó de la escuela? Ah, mira, habla ese micrófono que es azul. Dale. Lo, lo que a mí me gusta de la escuela... Es que me hagan escribir. Te hagan escribir. ¿Y está lindo tu cuaderno? Sí. ¿Sí? ¿Haces muchos dibujos? Sí. Y sacate la mano de la boca. Y contame, esos dibujos, ¿vos los pintás? Sí. Y te voy a hacer otra pregunta, Jean Camille. ¿Vos vas a la biblioteca? Sí, a veces. A veces. si te gusta lo que hay en la biblioteca? Sí, mucho. ¿Qué es lo que en la biblioteca? Contame, porque en tu Mucho biblioteca... Libro. Muchos libros. Los libro. viernes tenemos biblioteca nosotros. Los viernes tienen biblioteca. ¿Y qué hacen los viernes? Los jueves. No, los viernes. Los viernes. jueves. Los jueves. Bueno, a veces, te, a veces, por ejemplo, capaz que no hay clases un viernes. ¿Vos oh, los ¿sí? jueves? Los dos primeros. Ah, porque ustedes son de dos primeros claro. diferentes. Por eso me decía, claro, que yo pensé que eran todos alumnos tuyos, Rosana. Entonces, por eso. Bien. Bueno. Primero B primero A. Ahí está. Ay, muy bien. O sea que van los jueves y los viernes los dos primeros. Ahora todo Ellos el tienen distintas de nosotros. Sí. Claro, Mis okay. cosas. Y por ejemplo, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien estuvo mirando algún libro en especial, algún cuento en especial? Sí. sí, La Niña Bonita. ¿Cómo, cómo? A ver, decime cómo te llamas, a ver, de vuelta, que no me acuerdo. Tiara. Tiara, a ver, ¿qué, qué libro te gustó a vos de ese viaje a la biblioteca? Eh, mi Niña Bonita. Muy bien. ¿Y qué te gustó de ese cuento? Habla un poquito más fuerte. Mm. ¿Terminaba bien o terminaba mal? Terminaba bien. Y eso está bueno, ¿no? Cuando uno A mí un... me gusta más los libros de Patito Feo. Los libros de Patito Feo, que está buenísimo Patito Feo. Yo tengo la serie de Patito Feo. ¿Vos viste las los dibujitos de Patito Feo y yo? Sí, yo tengo todos. ¡Qué buenísimo! A mí, a mí también. Yo ¿Te también gusta? Lo... sí patitos feos y yo, sí, me encanta yo los tengo y de vez en cuando lo miro mi caso, sabes y yo, y yo lo tengo también ¿y esta mañana? ¿cuál escucharon esta mañana, antes de venir a la radio? yo tan, tan, ¿Qué, qué también ¿qué fue que Luján escucharon esta mañana, antes de venir a la radio? ¿cuál era? de, la, de los tres casos no, ¿no? No. ¿el del tatú? sí, sí, a ver, sí. ¿cómo es ese? Martina, contá que le pasaba Un lugar a ver, a cómodo, cómodo, cómodo Así se llama el cuento Un lugar cómodo, cómodo Un lugar cómodo, cómodo Es el cuento Después me desanima alguien a contarlo Pero ahora sí. saben lo que les voy sí. a no. ¿Saben lo que les voy a decir que hagan? Sí. Que escuchen conmigo sí. Un tema musical Así nos organizamos y me cuentan más Sí, ¿Sí? Tiene una historia el tema musical Ah, alguien quiere contarme la historia de este tema musical? Tiene sí. que ver con un proyecto que estamos haciendo que se llama Curiosos por la Boca. Curiosos por la Boca, porque esta escuela queda ahí, ¿no? Barraca, sí. la boca. Curiosos por la Boca. Ah, bueno cuando lo escuchen van a tener que recordar cosas. Vamos a recordar cosas con este tema que está dentro del de proyecto Curiosos por la Boca. Bueno. Ay, no, para nada. La... Caminito que el tiempo borrado Que juntos un día no viste pasar He venido por última vez he venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Bordado de trébol Y juntos en el final Una sombra y ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo te canse fuë tristebil onjo caminnin tu amigo jo tam vi amo per de que se fuë nunca mas por Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo Su huella borró Y yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos se fue? Triste vivo nenhui tu amigo yo tambien me voy te dejase fue nunca vas volvio seguiré sus pasos camino to Ay, a mí me hizo acordar a muchas cosas esa canción, Caminito, ¿sí? Y es más, me acuerdo que hoy a la mañana me bajé ahí, ¿sí? Porque esta radio queda muy cerca de Caminito. A ver, Kevin, ¿qué nos podés contar de Caminito? Bueno, hay lugares muy grandes, ¿Ajá? muchos lugares, muchos cuadros. Muchos cuadros, y aparte... ¿Yo muchos sabes, negocios. Los, muchos negocios. Muchos turistas, muchas calles. Claro, es un lugar turístico. A todo el mundo que viene de otras partes del mundo les interesa mucho, mucho conocer Caminito, porque está bueno. ¿Y qué más hay? ¿Vos alguna vez viste que ahí hay gente que hace cosas? Sí, hacen muchas cosas. Eh... eh Muchas tiendas Hay para contar, pero también se baila ¿No? Hay para bueno, bailando tango hay, hay muchas personas Muchos lugares A ver, no escuché A ver, la compañera Luján Que quiere hablar A ver, vení, habla acá ¿Qué dijiste? No, no, se arrepintió ¿Alguno se acuerda después de andar por caminito Cuando salimos de excursión ¿A dónde fuimos? Yo sí Yo, yo me acuerdo un día que me fui con mi mamá a Caminito y vi a un señor que se disfrazó. Uh -huh. Eso preguntaba claro. Patricia. No. claro, porque se ponen, eh, se visten como que, como los, ¿cómo se le dice? Este? Como los compadritos. Como los compadritos, no me salía el nombre, sí, que usan un pañuelo, un sombrero, sí. Y se vestían para bailar tango Con las chicas que tienen el vestido así Con un tajo importante Y se les ve una pierna, ¿no? ¿Qué quiere decir, Sean Camil? Un día cuando fui con mi mamá Cuando fui allá en caminito Me gustó tanto los cuadros Que le dije a mi mamá y a mi papá, ¿Papá por, qué no de, ¿Por qué no se pone atrás de esos carteles? tienen la cabeza... No tiene cabeza Cuando se pusieron la cabeza Pareciera como estaba Que mi mamá estaba sordo y, y mi, mi ¿Algunos papá Algunos señores sota? bailaban y Ella en se N. refiere a los cuadros que tienen Hueca a la cabeza y uno puede asomar la cara, cara claro. Y parecen una pareja Que baila tango sí. Pero yo me refiero a, a dónde fuimos Después de que caminamos por ahí Por caminito Al lugar ese que había una escalerita Para subir ¿Cómo se llamaba? Que está pintado de colores. Con... Al caminito. No, al con... Conventillo. Al con... ¿Y qué vieron en el Conventillo? ¿Se fueron a un Conventillo? Sí, sí. ¿Y me pueden contar qué era lo que vieron en el Conventillo? Porque seguramente tenía muchos colores. Dale, Luján. Sí. Luján. Dale. ¿Qué viste en el Conventillo? Dale. ¿Quién se acuerda? ¿Martina? ¿Quién se acuerda que vieran en el conventillo? No a ver. Sí. ¿Quién se acuerda? ¿Vos quieres? Sofía. ¿Sofía? No sé. Son yo. A ver. ¿No ¿Había cosas antiguas? Sí, sí ¿cómo qué? Había que... una guita. Pero tiene que hacer había... el micrófono. A ver, te acercas un poquito. Vale, Rohan. Había algunas guitarras que eran antiguas. Claro. ¿Guitarras que eran antiguas? ¿Y sí. había una habitación? Antig sí, sí. Había un gato que estaba en una caja. Ajá. Sí, es verdad. Ajá. ¿Y cuando salimos del conventillo histórico fuimos a ver un museo? Sí. sí ¿Qué era museo? El museo de Lito Quinquela. Quinquela. Nico, Ay, Quinquela que se llama Martín. igual que la calle donde queda la escuela Pinchela ¿Y ustedes y saben bien. quién fue Pinchela Martín? Sí, sí ¿Un, pintor, ¿eh? un, pintor. un pintor ¿Y qué pintaba ese pintor? Tíara, pintaba a ver, tíara, solo los verá, barcos espera, espera, a, yo, ver, yo, a, a ver, vamos a hablar al micrófono va a contar, ¿qué pintaba Pinchela? Cuadros Ajá. Pintaba barcos ¿Por qué pintaba barcos? De Porque redondo? le gustaban los barcos Espera, eso no se entendió. Repetí, ¿qué tiene que ver la ventana en todo esto? Estuvo, está, está viendo los barcos y después lo iba dibujando cada lugar. Ajá, ¿pero por qué? Porque el museo, antes de ser museo, era? ¿Era la casa de quién? Que él, de Quinquela. De Ajá. Quinquela. Muy bien. Bien. Este... O sea, que ustedes estuvieron de visita ahí. ¡Qué bueno! Fue un pintor y pintaba unos cuadros muy, muy bellos. Grandes. Y, y sí, y todos referidos a, a, la, a los paisajes de La Boca. y Pintaba los... siempre barcos porque le gustaban los barcos. Hizo sí. primer grado en nuestra escuela. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver, ¿me estás diciendo de verdad que hizo Quinquela Martín la escuela? ¿O ¿Se fue a la escuela en tu escuela? Sí Sí, es verdad ¿A qué grado Y tú? jugó en nuestro patio Pero donde no. jugamos los nosotros otros. Y hizo todo lo que decimos nosotros ¿Hizo primero y segundo grado? ¡Sí! ¿Salía al recreo en el mismo lugar donde ustedes juegan en el recreo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno y este no nos los emociona ¿eh? sí. <risa> hay mucha efusividad en todos los mensajes que yo no sabía o sé sea, que ahora cuando vaya a la escuela de ustedes que es muy linda este la escuela de ustedes eh, tiene que ver con cómo se sí, pensaba los lugares donde estudiar en otra época y ahora ya sé ahora ya secu Seseqo, ¿por qué se llama así la calle de nuestra de nuestra de nuestra escuela? escuela. Claro, porque José Quinquela Martín fue a tu escuela. y escuchen una cosita, ¿se acuerdan que dijimos qué hizo con el dinero que ganaba Quinquela? Además de... hizo un hospital. ¿Qué hospital? ¿A qué se dedica hospital. el hospital? hospital de, hospital de niños de dientes. Odontológico. Mm, que yo fui cuando era chica al hospital era odontológico dentista. de la boca. Por eso este igual me arreglaron mucho los dientes, los tenían feos. <risa> y ahí me hicieron este me arreglaron los dientes, pero famosísimo y yo, yo voy dijo, al dentista. Ahí vas ¿Tienes? al dentista? O sea, que si se lo debes a Quinquela Martín y al dentista. Muy bien. No. Además que otra cosa hizo? Un te te a Teatro, no, ¿no? teatro y una escuela, ¿eh? La Al escuela. lado funciona la escuela 9. La escuela 9, mi mamá me va a notar. Bueno. Ah, ah pero es cerquita de mi casa donde va mi prima. Ah, ah bueno, ¿vos querías decir algo, Martina? No. Bueno. Este Lo que, bueno, el proyecto también se basa en aprender con a través de las canciones. Ah, claro, escuchamos es, Caminito, que eh, claro. Caminito, pero también escuchamos otra. Me gustan mucho ah. No solo las escuchas sino que las canta Ay, qué bueno ¿Se, se, se, se animan a cantar al gallo pinto? ¡Sí! A ver, sin gritar, ¿me cantan un pedacito al gallo pinto? A ver, vamos a ver. juntos ¿Eh? Uno, dos, dos El gallo pinto se durmió Y esta mañana no canto Todo el mundo espera su cocorico. El sol no salió porque aún no lo yo. Pinto, pinto, gallo rebulto. Muy bien, un aplauso los aplaudimos todos. Buenísimo el gallo pinto. La gente si quiere corroborar la gente la letra tenemos para escucharlo. ¿no? Ah, bueno, lo escuchamos ahora. Sí, dale, dale, bueno, vamos a escuchar el gallo pinto. Sí. Sí. El gallo pinto se durmió y esta mañana Salió porque aún no lo su. El gallo pincho se durmió y esta mañana no canto. Todo el mundo espera su colorico. El sol no salió porque aún no lo yo. Pinto re Bueno, seguimos en Hora Libre con los chicos de primer grado que nos están contando estas cosas tan interesantes, ¿sí? Que tiene que ver con la historia, con la historia que ellos van armando a través de sus paseos. ¿Algo más nos quedó pendiente de estos curiosos por, por la boca? Por curioso sí. por la boca no, pero también eh, venimos paseando mucho, somos muy paseanderos. ¡Ay, en y, serio! ¡Qué bueno! También para poder defender a la naturaleza hay que conocerla. Por lo tanto, fuimos a pasear al botánico ah, mira, qué Antes de las vacaciones de invierno Así que ellos, bueno, podrían relatar qué es lo que vieron ¿Qué, hay? ¿Qué vieron en el botánico? Martina, por, qué? Martina, por ejemplo, a ver, Mart... quería contar ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿qué viste botánico? ahí? No quiere, Martina no quiere. tiene vergüenza A ver, Luján ¿No? ¿Y Kevin? ¿Kevin? Vamos, Muy bien, Kevin, vamos, vamos cuente, ¿qué vio? Muchas platas grandes muchas plantas grandes muchos animales perdidos ah, ah, sí. hay, muchos, hay animales muchos gatitos, ¿no? Sí. Sí. en el, eh. Tiara nos iba a contar y una cosa de Susana, una... te pido una cosa ¿te puedes acercar el micrófono? así ah, seríamos sí. más claritos Tiara Dale. nos iba a contar algo de una hoja muy especial que vio ¿cómo se llama, Tiara? costillita Ay, ¿una hoja costillita? parece un churrasquito ¿Sí? contale por qué ...porque tenía unos agujeritos... Uh -huh. ...igual que qué? ...que nuestras costillas... ¡Ay, mirá vos! ¿Y eso quién se los explicó? ¿Había una guía, alguien que les explicaba una todo? Al, sí, una guía. ...una señora que nos guiaba... ...muy bien... ...dos chicas... ...dos chicas y les iba contando de las hojas costillitas... ...¿y qué más le contó? ...a ver, Camil, ¿te acercas al micrófono? Sí... ...¿qué más te contaron? Me, me contaron me contaron de muchos árboles que aún no sabía cómo se llamaban. Y tuvieron que dibujarlas. Así que así que decidí, decidimos pas, pasar a caminar a ver todas las plantas porque yo no he visto ninguna. ¿Alguno conocías? Y que en cada uno les dieron algo. Semilla. Sí, un sí semilla. Eso es el final. Pero para que puedan dibujar, ¿qué les dieron? Macetas. Macetas. No, para dibujar, ¿qué les dieron? Papel. papel. Ah, papel. ¿Una para cada uno? Sí. ¿Una tabla con papel? papel. Ajá. Sí, teníamos que escribirle todo. ¿Qué partes tenían que dibujar? Todas. ¿Cuáles son? No sé. Eh... La gente que está del otro lado de la radio no sabe claro, cuáles no. son las partes de la planta. ¿Cuáles son? Eh... Las raíces. La raíz. ¿Para qué sirve? Para, para sostenerse. Ajá. ¿Y después qué viene? El tallo. Bien. El tallo. Muy bien. Y después las hojas. Ajá. Y para que se haga realidad esto de la planta, finalmente, ¿qué llevamos nosotros? Macetas. Eh, macetas. ¿Y para qué? ¿Las macetas para qué eran? Para poner semillitas, semillitas y, y después cuidarlas. ¿Y lo hicimos? Sí, sí, sí. Sí. A mí se me crecieron tres plantitas A ver, a Luján, también. no, se, no se entendió A ver, vamos claro, a acercarnos a micrófono. al micrófono A mí se me a crecieron se me tres, tres plantitas ah, qué A mí también Casi están creciendo Qué buenos son unos chicos muy ecológicos porque ¿Y ustedes saben plantitas de qué es? Sí. Porque a veces le pongo un poco de agua Yo, Yo rabanito. también ¿Hm? ¿Rabanitos? Rabanitos Y después se los sí. pueden comer, los rabanitos. ¿Alguna vez comieron rabanitos? ¡No! Son un Pero poquito picantes. Comí uno cuando Pero se... Yo, me... yo no comí, mi mamá lo puso. Sí. Mi comió. Porque sí. los rabanitos son picantes. Ahora habla. Ahora. A ver. Yo, yo no voy a... Yo voy a hacer... Voy a cuidar mi planta hasta que sea grande. Muy bien. Y cuando yo... sea grande también la tenés que cuidar. Es cierto. ¿Sí? cuando sea más grande... A ver, que Jean Camille, ¿hablas al micrófono? Se me, se me crecieron cuatro plantitas en una maceta. Buenísimo. A mí, cuando cuando pasaron muchos años, cuando la señora nos dio... Cuando pasó hace mucho, se me creció uno recién altito y el revanito estaba chiquitito. Ajá. Muy bien. Ya. Entonces aprendimos un montón de cosas porque vimos las plantas en el jardín botánico. ¿Mm? Aprendimos sobre las partes de la planta. Eh, estas formas de hojas tan raras. Y encima, encima plantamos plantitas y nos crecieron. Ay, sí. ¿Qué nos pasó cuando nos fuimos? Jean-Camin, que te acordaste ayer? Ah... Um, Tuvimos que esperar, porque Teníamos que esperar en colectivo porque... porque eh, en parecía 18, que fue, se perdió. Se, había se perdió el señor del colectivo. ¿Sí? ¿Y a qué hora llegaron a la escuela? Sí, Hace tarde. las 10. Bueno, son cosas que pasan en las 10. A las 12 llegamos. Claro, y ellos van a la mañana. Entonces mamá o quien los fue a buscar se pusieron nerviosos. ¿Qué pasó? ¿Qué Mi pasó? ¿Qué pasó? Mi mamá la dirección. A ver, vos acércate al micrófono y contame. Mi mamá <risa> le habló a la directora, pero la directora no, no le hizo no nada. nada la claro, la culpa <risa> la tuvo el señor del micro que se perdió. Y cuando y aparte pero Vamos a regalar un mapa. Sí. Claro. Claro, puede pasar. Ustedes nunca se perdieron, yo me pierdo a cada rato. Ya, <risa> yo también sí, seis, no me, pierdo. me pierdo. Yo, no me pierdo. yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, muy bien. Qué suerte que tienen. Qué suerte que tienen. Qué bueno, ya. señor, esta cuestión porque hey, ir de paseo es un gran aprendizaje, porque esas cosas son las que después, cuando pasan muchos años, son las que nos acordamos. Aquel paseo que hicimos, lo que, hice, eh, que que el señor del micro se perdió, pero detrás de eso hay toda una cosa que aprendimos y que no la sabíamos antes. Trajimos una canción. ¿Otra más? Sí. sí. sí. habla de la tierra Ay. y que tiene mucho que ver con el botánico, las plantas. Jean Camila sabe de memoria, no sé si va a cantar junto con el tema cuando esté pasando. Bueno, ¿largamos con el tema? Entonces, ¿cómo se llama el tema? Amigos de la Tierra, ¿no? Sí. Vamos con ese tema y vamos a ver si podemos cantar. te diré que hacer y limpian mis ríos mi madre también los animales y se deben cuidar los salvaje nos no deben matar en la tierra contaminen los niños Quieren un buen lugar para jugar Amigos de la Tierra es que quiero ser me gustaría que lo fueras tú también Amigos de la Tierra es que quiero ser me gustaría que conocer. lo fueras tú también. Jean Camille, perdón sí. que interrumpa. Gran cantante, y aparte se sabía toda la letra, y acá Jean Martina Jean también colaboró. Jean Camille tiene una habilidad uh -huh. que demostró desde el primer día. ¿Ah, sí? Él ve imágenes e inventa cuentos. ¿En, ¿En serio? Hola, hola, hola. Sí. Y, y todos del... sus compañeros se quedan maravillados cuando lo escuchan. En ¿Y tiene de... algo preparado para ver, ¿qué si podamos? que podamos? ¿En vez de Pero sí, tenemos un audio con él relatando un cuento. ¿Y cómo hiciste, señor? ¿Qué le mostraste? Eh, ¿Le eh, mostramos? A ver, conta. ¿Con qué lo ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo haces, Jean Camille? A ver, contame vos cómo, cómo se te va ocurriendo. ¿Qué hiciste ayer con la señor Andrea? Solo, solo tengo que mirar el libro y tengo que pensar qué puedo decir. Ajá. ¿Y, ¿Y, ¿Y lo haces así? Ahora? ¿Eh? Lo de siempre. A ver. ¿O si no, otras cosas? Contale a la gente, ¿de qué se va a tratar este cuento? De un gallo. Ah. De un gallo. A ver, Jean Camille, para que la gente te pueda escuchar muy bien, muy bien, que no te tenés te... que acercar al micrófono. Porque, claro. viste, si vos no te acercás al micrófono... La versión de hoy y después pasamos el audio de la versión de ayer. Bueno, les cuento para los oyentes. Jean Camille está con el libro en la mano, con todas las figuras. Y a ver qué tiene para contarnos. Había una vez un gallo que estuvo caminando en bo por un bosque. Estaba mirando los árboles mientras estaba caminando. Hasta un día cuando entró a un castillo, encontró, encontró a una gallina negra al, al, arriba de la ropa de su suegra. La gallina blanca ah, se tiró y se y, y se ha con la rama. La, la gallina la gallina la gallina color amarilla se puso donde tiene, donde está la nieve. Mientras las demás estaba estaban estaban adentro calentándose. La roja se pone donde está caliente. Ar ar de arriba de un pepinillo. La amarilla arriba de su silla. Fueron al castillo del rey. Después fueron a buscar la gallina laranja donde estaba dentro de una calabaza y, y las demás casinas iban iban en un elefante la gallna verde puso un huevo y se le perdió la casina azul se colcolompiaba y su huevo se le perdió. La, gall la gallina marroca es un poco tontuna juega a ponerse su huevo a la luna Muy de después de un largo día sus su pollsitos nacieron eh, los pollsitos de los colores es eh, Voy a contarles los colores rojo, gris, verde, laranja, negro, amarillo, blanco, azul, marrón, clarito y marrón. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Muy bien! ¡Sanca Recordemos que están en primer grado, Jean Camille está en primer grado Tiene 6 años, es muy chiquito, con lo cual no es que estuvo leyendo el cuento Él miraba las imágenes, y iba arreglatando lo que veía muy Muchas felicitaciones, porque no cualquiera es eso, ¿eh? Y acá en vivo, que estamos nerviosos, que estamos con gente que no conocemos Están conmigo, que no me conocen Estamos hablando en la radio muy bien, Jean Camille Siempre, siempre. siempre hago lo que se me ocurre Siempre, siempre hago, hago, lo, lo, hago lo que se me ocurre Eso es totalmente verdad Para todo, ¿Para todo? Bueno, está bien, es muy creativo Muy creativo La verdad que me sorprende, nunca vi un chico quisiera eso, tan chiquitito. Ajá. ¿Mm? Bueno, ¿con qué seguimos, señor? No sé, con lo que quieran. Eh, ¿Quieren escuchar otro tema? ¿Sí? ¿Sí? Hablando de gallinas, tenemos uno que les encanta. <ríe> Me parece que este es de mi época. <risa> Pero sirve, al momento de contar, sirve. Vamos.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 ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto 7 ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga 10.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 La gallina turuleca, está loca de verdad. La gallina turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca, ha 4 cuatro, ha puesto cinco, ha puesto La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto Casginitza tos anar la pobrecita, des la que pols bien. Muy bien, con la gallina tululeca hemos ilustrado el cuento que nos contó Camil mirando las imágenes que trajo de un libro, que seguramente sacó de la biblioteca. sacaste de la biblioteca del cole? Sí. Sí, contestó. ay no Tiara. Tiara, Tiara. muy bien. Eh, Jean Camil, esto ya lo ha hecho en otras oportunidades, con lo cual me parece que lo tenemos enlatado a Jean Camil, ¿no es cierto, señor? Sí, sí. ¿Lo podemos escuchar? Lo tenemos, ay qué lindo que Aquellos... enlatado. Enlatado, lo tenemos metido dentro de una latita y vamos a agarrar el abrilatas y lo vamos a sacar de ahí. Vamos a escucharlo de vuelta, si se quedaron con ganas de escuchar Mayan Camila acaba Voy a leerles un cuento. Había una vez una gallina de gris. Estaba mirando los árboles Mientras miraba los árboles Se iba al castillo del rey Los árboles eran de color rojo naranja amarillo Y mientras él Mientras el estaba mirando Se iba a buscar al rey Después encontró Encontró en ese castillo Una gallinita negra ¿Saben dónde? En el cuarto de su suegra la gallina blanca en una rama estaba después laándose se iba con la rama había otra gallinita color crema pone huevitos donde no se quema la, la gallina roja se pone donde no donde no le da frío en arriba de de, de un pepinillo. Pues la gallina amarilla ¿Saben dónde pone? Encima de su silla <risa> la, la gallina naranja Adentro de una calabaza La pobre gallinita verde Pone un huevo y se le pierde ¿Dónde, Jean Camille? El, el, el, az, el azul pone huevo y se le y se la maca y se le y se le va volando. La marrón, que es media tontuna, se va a poner un huevo en la luna. <risa> <risa> y para terminar, eh, lo, lo, los pollitos ya nacieron mientras mientras lo, los gallos estaban durmiendo. Enca. Los gallitos era era de color rojo, gris, verde, naranja, verde, naranja negro, bl amarillo, blanco, azul y marrón clarito. Y colorín colorado, este cuánto ha terminado. Bueno, tenemos aquí en Hora Libre la nueva estrella de la radiofonía, allan camil Muy bien. Ahí nos estaba mostrando el trabajo que hizo con Andrea, la bibliotecaria, eh, con este mismo cuento en la biblioteca de la escuela. Muy bien. ¿Estuvieron cómodos? ¡Sí! ¿Les gustó venir a la radio? Sí. ¡Hermoso! Hermoso, dijo Guadalupe. Hermoso. A ver, dijo. Guadalupe? Y también hermoso. Muy, muy lindo. lindo. Muy lindo. Estuvo muy bueno, pero... Estuvo muy bien. Y, y estuvo espectacular está acá. Con muy pedo. bien, tenemos un surtido de sinónimos de genial, bárbaro, espectacular. Bueno, ahora yo les voy a pedir a ustedes... Que digan el nombre y manden un saludo. Así todo el mundo sabe quién es que el, el, el que le manda saludos. A ver, empezamos por Kevin. Eh, yo le mando saludos a mi mamá. A la señora Verónica. A todos mis compañeros. Bueno, pero qué lástima que se tuvieron que quedar. <risa> bueno, pasa, pasa. Le mando besito a mi mamá, a mi papá y a mis primas Y a la señora Vera y a mis compañeras Y a Rosa Muy bien, Guadalupe habló recién A ver, vamos a dejar un poquito el micrófono quieto Y va Luján Le mando saludos a mi mamá y a, y a mi hermanito que están en mi casa Y a mi señor Rosa a Zoe y a todas mis compañeras Muy bien A ver Martina Le, vas, le mando un beso a mi mamá Y a todas mis compañeras Yo les cuento a todos Que cuando escucharan el ruido Es Martina que le encanta agarrar el micrófono Porque ella de vez en cuando Cuando habla Necesita agarrarlo claro. Jean Camille A, ¿a quien le manda saludos le, manda le mando saludos a toda mi familia Muy bien, a ti y a mis compañeros y a mi señor. Bueno. Y Tiara, le ya le mando saludos a mi hermanito, a mi mamá, a mi abuela, a todos y también a mis compañeros. Y a mi señor Vera. Muy bien. ¿Alguien más, alguna directora, director que que tenemos que mandarle saludos que nos dejó venir acá? A la señor Luisa. A la señor Luisa. Ana Claudia también Sí, sí. Se, y se mueren de amor Claro, claro Porque si no Si no las convenciera este proyecto de radio No estarían ustedes acá Así que vamos a mandarle un beso grande eh, Gracias este Rosana, ¿a quién le quieres mandar saludos? No, no, yo no <risa> quiero mandar saludos ¿Querés hacer un cierre me parece? <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué <risa> Como estábamos es en el bloque el... Del barrio sí. eh, Bueno los quería invitar a todos los papás que tengan que mandar a sus hijos a primer grado, uh -huh. que sepan que así estamos todo el tiempo, cantando y divirti divirtiéndonos para aprender. Así que los esperamos Andale, por escuela a tu para que vengan traerlos. Y acá te dicen que le mande saludos a tu esposo. Ah, bueno, a mi esposo que está <risa> escuchando la radio y que nos manda mensajitos. Un beso grande. Qué bueno. este después. bueno Quiero veros. Ay, bueno, acaban los mensajes de amor Te quiero, señor Vero Muy bien, cuánto cariño Está bueno hacer este trabajo con los chicos Yo les digo la verdad que cuando dijeron Vamos con un primer grado Dijimos, va, en realidad vienen dos primeros Te grados Te amo, señor Rosana Eh sonas sí los nenes de primer grado, pero qué experiencia significativa porque uno después se termina a lo largo de después de muchos años acordando de acordándose de aquellas cosas que fueron importantes y fueron significativas. Así que las felicito, señor Roxana, Rosana con s. Sí. Rosana con s y Andrea la bibliotecaria por abrir ese espacio de de la biblioteca que es tan importante dentro de una escuela.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 Bueno, seguimos en Hora Libre en el Barrio, por FM Riachuelo, y estuvimos haciendo una gran mañana en donde tuvimos todo, de todo. Eh, vamos con la tercera escuela que nos visita, eh, y bueno, yo quiero que se presenten. ¿De qué escuela son, chicos? De la escuela número 1. De la escuela 1. ¿La escuela 1 tiene nombre? ¿Cómo se llama la escuela a la que van ustedes? Almirante Guillermo Brown. Almirante Guillermo Brown, muy apropiado por esta zona en donde estamos, este justamente donde estamos, porque estamos en Suárez y, y Brown, así que bueno. Cerquita de la radio. Cerquita de la radio, estamos acá nomás. ¿Cómo están, chicos? Bien. bien. Se vinieron caminando, seguramente. Sí, sí. Bien, muy bien, vamos en esa. Eh, yo quería que me presenten un poco, porque la gente no sabe, ¿sí?, la escuela. Ustedes que van a la mañana, a la tarde, ¿cómo es la escuela? ¿Es una escuela primaria nada más? Sí. sí, sí. ¿Sí? Y a la noche, secundaria. A la noche funciona en escuelas secundarias. Bien, hace muchos años que está en el barrio esa escuela, ¿no? Sí. Sí, es una escuela antigua del barrio. Bueno, ¿y ustedes de, de qué grado, de qué...? Cuarto y quinto de aceleración. Aceleración, a ver. Si la gente que está escuchando dice aceleración, no me suena... ¿Qué pueden explicar de aceleración? A ver, dale. ¿Sabés que te voy a pedir? Que digas primero el nombre, porque hasta ahora nadie dijo el nombre. Nombre. A ver, más fuerte. Jonathan, que me va a hablar con mucha más fuerza porque Jonathan es grandote. A ver, Jonathan, ¿qué es aceleración, sabes Es un grado para chicos de aceleración de 11 años o más que quieren terminar la escuela primaria y empezar la secundaria. Perfecto, o sea que son chicos que por distintas razones todavía no terminaron Y se están apurando para ir a la sí. secundaria Bien, ¿Ustedes qué grado se están haciendo? Entonces? Cuarto y quinto Cuarto y quinto año, cómo les va? Bien. bien ¿Bien? ¿A todo el mundo le va bien? Genial ¿Me pueden presentar a la seña del grado de aceleración? Silvina Silvina, ¿y cómo es Silvina que los trajo hasta la radio? Muy, Muy buena. buena Ah, o sea que tiene que quedar bárbaro, ¿sí? Sí ¿Hace cosas interesantes, Silvina, con este grado? De sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Los ayuda de todo! ¿Sí? Bueno, buenísimo. Sí. Dale, Silvina, eh, presentate. Hola, bueno, yo soy Silvina, la maestra. A ver, te vas a acercar un a acercar poquito al un poquito micrófono, más. porque estamos todos apretados, pero entramos sí. todos. Bueno, Silvina es mi nombre. Eh, a mí me gustaría que además de, de explicar que estamos haciendo cuarto y quinto, o sea, uh -huh. dos años en uno, y para chicos un poquito más grandes, algunas otras diferencias que encontramos... Con aceleración y con otros grados A ver eh, A ver, Joni, ¿podés contar? seguir contando? ¿Qué cosas tiene diferente grado de aceleración de otros grados? Que aprendés todo en un año lo de cuarto y quinto Claro, claro, está buenísimo eso ¿Y podés, este vos por ejemplo, Jonathan? ¿Da como para hacer dos años en uno? Sí, ¿no? Sí ¿Sí? ¿A vos cómo te, te está resultando? Bien ¿Y al resto ¿cómo, cómo le está resultando esto de hacer dos años en uno? ¡Bien! ¿Bien? ¿Sí? ¿No es mucho? ¡No! ¿No? ¿No? ¿Está está bien? Sí. O sea, aceleración es está bueno para estos casos. Sí. Buenísimo. Genial. Eh, entonces, en esa escuela no es toda aceleración. Hay otros grados comunes. Sí. O sea que ustedes comparten espacio con otros chicos que están haciendo el... No, la, o sea, ah, el grado sí, no, escuela. el grado están ustedes solos Pero digo, el patio Y las otras instancias Comparten con sí. una escuela común sí. Digamos, sí. De, de nivelación Como Ah, y comparten espacios curriculares eh, Con los demás sí. Gimnasia, natación ¿Hacen natación? Sí. Sí. ¿Hay quien me puede contar? ¿Dónde hacen natación? a ver vos, En Barracas en... En barraca. Primero me dicen el nombre Porque yo no los conozco ¿Nombre? Yo, Florencia. Florencia y... Emanuel. Y Emanuel. Florencia y Emanuel nos van a contar cómo va las clases de, de natación y de gimnasia. ¿En, ¿En qué club hacen eso? En eh, Deportivo. En Deportivo Borraca. Ah, mirá vos, sí, pero yo no lo conozco. Te ¿les... enseñan a nadar, a practicar hacen... fútbol, todo eso. ¿Sí? ¿Todo el mundo aprendió a nadar? Sí. ¿O sí. se hunden? A veces nah? me hundo. A veces nah? hacen... ¿Cómo? La tercera, la más honda. ¿En la tercera qué? La más honda. Ay, Ah, lo, ah va, va por niveles y todo el mundo ya probó por eh, ir a lo más hondo. Sí. No no nosotros estamos pasamos a la, probando para la tercera. La agua profunda. Ah, a ver, entonces entendí, tienen primer nivel, segundo y tercero. Sí. Sí. Tercero es para aquellos que ya aprendieron a nadar y eh, van a lo hondo. Sí. sí. ¿Y sí. cómo cuánto sí. tiene lo hondo? como Dos metros, dos y medio Como tres, ciento veinte ¿Ciento veinte? Sí ah, ah, Todavía profundo, no, profundo, no fueron a lo profundo, a hacer profundo pie Todavía no claro Bien, buenísimo Entonces, este ¿qué les parece? Si escuchamos el primer tema musical Y ahora me empiezan a contar Ya me contaron que es aceleración Me cuentan lo que están haciendo en el aula ¿Sí? ¿Escuchamos un tema primero? sí ¿Vamos con un tema? FM Riachuelo, 100.9 Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú El libreto de siempre tan predecible Ya Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre, corazón de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Tú lo has hecho ya, y la verdad me da igual. viví esta escena y con mucha pena te digo no Cuando... ja, ja me lo sé. Así que corre, corre, Soy ya la verdad me da igual Soy ya pero si sama recién. Jessie Choi. Y, y y cómo se llama este tema? Corre, corre corazón. Y a vos te encanté porque te gusta. Porque es mi favorito y lo elegí porque es romántico. Porque es romántico, muy bien. A todo el mundo le gusta el tema que escuchamos recién. Sí, sí, sí, más o menos. sí porque lo escuché, escuché que lo estaban cantando. Está bueno ese tema. ¿Sí? Bueno, nos tocamos el micrófono y seguimos adelante. Resulta ser que yo me enteré que ustedes a principio de año estuvieron trabajando un proyecto de lectura. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Alguien me puede contar algo? ¿Qué es lo que hicieron en ese espacio? Estuvimos leyendo sí. unos cuentos que fueron prohibidos. Ellos por la época de la dictadura. Perfecto. Bueno, perfecto, ¿no? Porque es una palabra muy antipática decir que estuvieron perfecto eh, algo que estuvo prohibido. ¿Por qué estuvieron prohibidos? Cuando ustedes leían el cuento, ¿se preguntaban por qué este cuento habrá estado prohibido? o los derechos, eh, por las huelgas. O sea, ¿qué cosas se mencionaban, capaz, en esos cuentos que a vos te parezca que eh, por eso lo prohibieron los militares? Sí. ¿Lo pensaron esto? Sí. sí. ¿Y qué, qué encontraron? A ver, en esos cuentos. ¿Qué les parece? ¿Por qué razón? que nombraban esos cuentos? A ver, por ejemplo... Porque, no, porque en la época de la dictadura no se podía hacer huelgas ni, ni defender tus derechos. Sí, y había cuentos que hablaban justamente de eso, ¿no? ¿Sí? A través de personajes. Sí, decime. Y entonces los que lo agarraban los libros y los quemaban. Sí, una cosa horrorosa imagínate que vos Eso te pasara ahora Ay, qué feo, ¿no? imagínate podría sí. ser que vayan a la, a la Biblioteca de la señora Alejandra Y digan, no, este libro, no Este libro, aquí... es horrible sí. ¿Ustedes saben qué es lo que pasó Durante la dictadura? Sí. Aparte sí. de que prohibieron libros ¿Qué pasó? A ver eh, Los las secuestraron a las personas Secuestraban a las personas, secuestraban a las personas por pensar diferente. ¿sí, de Desaparecían o los tiraban del avión. Desaparecían o los tiraban del avión, sí. ¿Y ustedes cómo, cómo se enteraron de todas esas cosas? ¿Lo hablan en casa o solamente en la escuela? En la, en la escuela, sí solamente la escuela, que importante que la escuela, ¿no? Para rescatar la historia, para rescatar la memoria si sí, decime. En los libros. En los libros también, en estos libros que trabajaron, ¿sí? ¿Se acuerdan del nombre de alguno de los cuentos que estuvieron prohibidos? Un elefante ocupa mucho espacio. Y también Caso Gaspar. Ah, sí, el Caso Gaspar no lo conozco, pero Un elefante ocupa mucho espacio, este sí lo conozco. ¿Sí? ¿Lo quieren sí. contar? Porque yo como los sé, los puedo ayudar. ¿Se acuerdan de qué pasaba en un elefante ocupa mucho espacio? Sí. A ver, ¿qué, qué pasaba en ese circo? Eh, los animales hicieron una huelga porque los trataban mal. Claro, estaban peleando por sus derechos, ¿no? No querían más esas condiciones. ¿Y qué pasa después? Los hicieron trabajar a los, a los hombres hicieron claro, sí, eh, hicieron, o sea, tomaron como el poder estos animales y a los hombres los encerraron. Y la otra gente no lo podía no lo podía creer. Y no lo podía creer. ¿Y qué, qué pasó al final, no? Porque los los animales hicieron huelga, pelearon por sus derechos y finalmente ¿qué lograron? Eh, se fueron a África a su cosa, a su tierra. A su tierra, o sea que estos animales Eh, pelearon por sus derechos y ganaron. Sí. Claro, eso los debe haber envenenado a los de la dictadura. Che. Tenían tenían que hacer dos amienes. Uno para todos los animales y el otro para el elefante. ¿Y por qué uno solo para el elefante? Porque ocupaba mucho espacio. Porque un elefante ocupa mucho espacio. Muy bien. Claro, imagínate vos este cuento que habla de las luchas por los derechos, de que la gente puede... Pelear por un futuro mejor, claro, eh, incompatible absolutamente con la dictadura, ¿no? ¿Qué les sí. Parece? Claro. ¿Algún otro cuento que se acuerden? El caso Gaspar. El caso Gaspar. Yo ese no lo sé. ¿Vos te animás a contármelo? Sí. O una idea verde por qué pudieron Porque haberlo prohibido, ¿no? Porque era un hombre que se cansó de caminar sí. y entonces quiso caminar sobre las manos. Quiso caminar sobre las manos. Y, después, ¿Y entonces vinieron día vinieron la, el, la policía... Y, y lo llevaron preso. Porque caminaba con, con las manos. Sí. sí. Y él se atrevió a decir a la policía, que "No había había una prohibición de caminar y buscar y no había." lo dejaron suelto. Ay, mira vos. Claro, lo mira sí. vos qué interesante. Gaspar lo que hizo fue desafiar y decir, "A ver qué qué es lo que estoy ¿Qué norma estoy transgrediendo? Y no había ninguna que, que, que, que diga en forma escrita que no se podía caminar con, con las manos. mira qué interesante, claro. Y eso también los debe haber enojado mucho a los de, los de la dictadura, ¿no? Sí. ¿Algún otro que se acuerden? Yo. ¿Vos? El, ah, ne el negro de París. El, el no negro puedes... de París. Y a ver, ¿de qué trata el negro de París? De un hombre que fue... Eh, por el, Se fue del del país que sí. fue a Francia y, y dejaron a un gato llamado Pulkin ah lo dejaron acá en Buenos Aires sí, sí. y en, y a un gato allá ay, en ay, vez sí, déjalo espera. a ver el otro compañero que se acercó al micrófono nos va a ayudar a, a reconstruir la historia a ver no fue escrito en la dictadura ese no fue escrito en la dictadura pero sí fue prohibido en la dictadura a ver ¿no? no no o sea que me dijeron cualquier bueno. cosa jajajaja <risa> eh, Dale, igual seguíme contando El Negro París. Es un cuento que eh, lo escribió Oswaldo Soriano. ajá eh, eh, Y trata eh, de este que se fue a París. Sí, sí. sí. Y dejó al gato. ¿Y entonces? Es como... Trata de que... Si fueron la familia se tuvo que ir a París por la dictadura. Sí. Ah, ahí aparece la dictadura. Sí. Y dejaron al gato. ¿Y qué pasa con esta familia? Eh... ¿Vuelve en algún momento o no vuelve? no No. Cuando vuelve la democracia, vuelve la familia. ¿No? Sí. Y bueno, de alguna manera, este cuento relata lo que le pasó a muchísimas personas en la época de la dictadura, ¿no? Tener que irse del país por lo que pensaba, por una cuestión de militancia, y después vuelve en algún momento con la democracia. ¿Y? Así que es de, de Soriano, sí, decimos. Y Osvaldo Soriano escribió el cuento ese, pero en la vida real también, él se fue. Ah, fue como autobiográfico, porque hablaba sí, porque de él. Sí, porque él se fue. Él, está, él estaba en la época la dictadura y se fue y se... se tuvo que ir. Se cambió de país. Claro. Y el, y el gato que dejaron se llamaba Pulqui. Y el de Cuento también se llama, porque fue lo mismo. Ah, o, eh, Osvaldo Soriano dejó un gato que se llamaba Pulqui sí. y le puso el mismo nombre al gato algo de la ficción. Al gato del cuestión. cuento. Sí. Sí. Ah, mirá vos qué interesante, por eso, viste, todas las historias que narran los escritores tienen algo, algo, en algún punto de autobiográfico, porque uno... Bueno, yo no soy escritora, ¿no? Pero me parece que eh, eso es un recurso que, que, que siempre vuelve, ¿no? Uno habla siempre de lo que sabe, de lo que vive Y los escritores en algún punto esto lo muestran Che, qué interesante esto que hacen en la escuela, ¿no? De hablar de la dictadura y leer en base a eso Nos relajamos un poquito y escuchamos otro tema musical, ¿les parece? Sí, sí. Bueno, dale ¿Y viste un clavel? Un hombre que supiera ser fiel, porque evidentemente soy espinas, y aunque te amo tanto causa heridas, él te ofrece el cielo, te cont레le den, pero carece de conocerte muy bien. No sé imagina qué es tan bien tu vida. Cuando dices que lo amas es mentira Yo te propongo que te seas fiel Aunque signifique serle infiel Regálate una noche conmigo de roches Ven, rompe cada reglas lo prohibido Tenemos dos corruptos y si es delito, ¿qué podemos hacer? Vale la pena el placer. Regala aliato cuerpo una fiesta de recuerdos. Hagamos el amor hasta el cansancio y si el remordimiento viene estorbarnos, ¿qué podemos hacer? vale la pena el placer Yo no lo odio, pero no me cae tan bien. Sé que él es tuyo, pero tú eres mi mujer y el pobre no lo sabe o si sea, es el tonto Tú eres mi propiedad de cualquier modo Yo te propongo que te seas fiel Aunque signifique ser le infiere Conmigo de derroches Ven, rompe cada reglas lo prohibido Seremos dos corruptos y si es delito ¿Qué podemos hacer? Vale la pena el placer Regala a tu cuerpo una fiesta el amor hasta el cansancio y si el remordimiento viene a estorbarnos ¿qué podemos hacer? ¿vale la pena el placer? Mm. FM Riachuelo 100.9 cuando me enamoró. Es por pelea, no perdona ni olvida, a los gendepatria, y a los genocidas. Vamo, compañero, vamo a poner huevo, como actividad y yo, el oso cimero, vamo a armar, vamo a armar, el proyecto nacional, vamo a armar, vamo a armar, ¡El Proyecto Nacional! Me encantó ese separador, ¿eh? Me encantó, uh -huh. buenísimo uh -huh. está. Bueno, anteriormente, ¿qué habíamos escuchado? Romeo Santos. Vale, la pena planear. Vale la pena el placer. ¿Todo el mundo estuvo de acuerdo en elegir ese tema? Sí. Sí, todo. Bueno, Mazo. Bueno, siempre hay alguien que no les gusta, qué no. sé yo. Pero acá me parece que hay mayoría. Bien, este vamos a seguir, vamos a dejar un por un ratito a los chicos de aceleración y quiero que se presenten los tres chicos que están en la punta de la mesa. Acá no es televisión, pero yo les cuento todo lo que pasa. Hola, chicos. Hola. Hola. Son de la misma escuela, pero ¿de qué grado? De quinto A. De Quinto A Y... Eh, me dicen los nombres ya que son tres Facundo Fernando Pablo Muy bien, me encanta esa potencia de voz Y ustedes van a hablar de... San Martín De San Martín ¿Qué hicieron el acto ustedes? ¿El del 17 de agosto? Sí Ah, lo prepararon ustedes Y a ver, ¿qué prepararon, Che? Y algo sobre la vida de San Martín A ver, ¿me cuentan? ¿Trajeron preparado? Bien, sí. vamos Hola a todos los oyentes, mi nombre es Facundo y junto con mis compañeros Fernando y Pablo queremos compartir el trabajo en clase sobre la vida de San Martín en conmemoración al 17 de agosto. José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Chapeyú, Corrientes. Cuando tenía cuatro años, toda su familia se trasladó a España. Allí hizo toda su carrera militar y en el año 1812 volvió a Buenos Aires. En 1814 fue nombrado... Gobernador de Cuyo Ayer organizó el ejército de los Andes Compuesto por casi 6.000 hombres Regresa a Chile por la cordillera Llegó 15 días Para llegar desde Chile a Perú Tuvieron que andar durante 18 días En Guayaquil Tuvo dos encuentros con Simón Bolívar Retornando primero a Chile Y luego a Buenos Aires Vivió sus últimos años de vida Exiliado en Europa Donde murió el día 17 de agosto de 1850. Encarna valores que son tan importantes para la comunidad como por ejemplo su desprendimiento personal, su falta de interés por los bienes materiales. Vivió de su sueldo y en el exilio de las rentas de la casa que tenía en Buenos Aires y de la pensión que le había otorgado el gobierno del Perú. Otra característica de San Martín se relaciona con el sentido por honor y de fidelidad a la palabra empeñada. Es así el ejemplo de San Martín, tiene vigencia permanente, no solo es un prócer, sino también un hombre que se consagró a las cosas importantes del país, o sea, desinteresado de la riqueza personal, bueno, verás lleno de verdadero compromiso y amor por la patria. Muy bien, chicos, me encantó, está bueno esto de rescatar de un prócer las cosas importantísimas que tuvo, ¿no? ¿Las recordamos para la gente...? ¿Sí? El desapego económico ¿Qué más podemos decir de San Martín? No no le interesaba mucho lo material No le interesaba lo material Él creía en la palabra ¿sí? Tenía un montón de valores Y él estaba determinado a que seamos libres Que lo demás no importaba nada Y todas esas cosas ¡Qué bueno! Y que lo hicieron frente a todo el colegio El acto del 17 sí ¿Y sí. lo hicieron ustedes tres? No, con unos compañeros Con otros más Pero muy bien, se muy bien leído. Me encantó. Me encantó. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Les queda algo pendiente de San Martín para decir? No. No. Bueno, buenísimo. Gracias. Vamos a un temita musical. Para Si caza famosa por su bumbum. se miren el lp que dura mi nena poniéndose pella para romper la discoteca y la cámara pum pal de foto la sube al fei y todo Ya doyba pa convertir mi vueltaca Joly. Al otro día nos vamos de chopa Joly viéndonos la movía lo me queamo, está así como te da. El Facebook y el toito vuelve loco En sus labios liclos Retoque del blush Y me tira directo un call Me dice hoy te quiero a ti No quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros vamos Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro Cómo lo hacemos a mí me Te lo que tú, tú, tú tienes para mí, mí. Pues vamos mami al mambo Cada noche sí que sí Me agarra por la camisa y me pega para la pared Tú sabes cómo es, cómo se ha oído mami ese latitud, te pongo ya ritmo de Don El Cabo, carro pa uh, boca al lu, boca te quiero y que quieras tú, ya una deambau hole, para navegar redonde del grano. Por eso le traña memo, el más buscado, tú sabes, tu guime quema hasta así como te trato yo, me quema del de control no me quema más ya hercipa la cintura sabe que como yo no hay de como tu Se memo the most wanted dembow holic para todas las hits del dembow tu dime quien mas el hoy tu sabes quien yo soy. el nene del genero fly waters ya que el comienzo no digo que no te dije Bueno, ¿y qué terminamos de escuchar recién en Hora Libre? Ajá. Mi nena Facebook de, de los locas, no, está, loco. A ver, empezamos de vuelta. Mi nena Facebook de loco. Lo... No, yo no leo. Mi nena Facebook, así es. ¿De, ¿De quién? De los nota loco. De los nota está locos, así es. Sí, sí. sí. Ah, mirá vos, me parecía que me faltaba un par de consonantes Por eso por eso me sonaba raro Bueno, seguimos en Hora Libre Y ahora vamos a hablar con el curso de aceleración de vuelta A ver esta chica que tengo sentada al lado mío Si se sienta porque me voy a caer este, Vamos a hablar de un proyecto que se está llevando a cabo Conjuntamente en la biblioteca Que tiene que ver con un espacio de lectura Y me van a decir qué es lo que están este, leyendo el Espejo Africano. Hola. El Espejo Africano. Hola, todos los miércoles estamos leyendo una novela que se llama Espejo africana La doctora se llama Liliana Bodoc. Liliana Bodoc. Bien. ¿Algo más? Sí, ahora mis compañeras grabaron un pedacito de la novela Espejo Africano. Si quieren pueden escucharlo. Perfecto. ¿No se escuchan? Con los espejos sucede lo mismo. A un pequeño espejo embarcado en ébano le puede suceder muchas cosas. ¿Pudo, por qué no, ser donado para la causa del Ejército Libertador? Se han donado para la Sagrada Causa de la Libertad dos anillos de... Pasó. ...y peinetores de jadeí, diecisiete caballos, un cuchillo con plata, 11 ponchos, nueve mantas, un espejo enmarcado en ébano. ¿Qué con un espejo? El jerenar Samartín. Como sea algo extraño relacionado con el espejo, ocurrió años después. Fue cuando el pequeño espejo enmarcado en el ébano volvió a cruzar el mar. Esta vez hacia el continente europeo. Atima y Mahoma preguntaba cantando. Atima, su madre, respondía del mismo modo. Los cazadores tenían órdenes precisas. Aquella vez debían ser niños el mercado de esclavos lo necesitaba y pagaba por ellos buenas sumas de dinero además cabía mayor cantidad en un barco requerían menos alimentos y ocasionaban pocos problemas Atima le dio a su pequeña hija un fruto rojo y repleto de jugo Atima y Mahoma lo mordió con gusto Y el jugo dulce le ensució la boca Los hombres de piel descolorida eran igual que Imaoma, grandes cazadores Pero Imaoma cazaba con lanzas y ellos con redes Bueno Así escuchábamos un pedacito del espejo africano este, Capaz que eh, no te pudiste concentrar No pudiste escuchar demasiado bien Entonces para eso tenemos a quienes sí lo leyeron En la, en la biblioteca Y nos van a contar ¿De qué trata el espejo africano? A ver, ¿quién se anima? De, de una persona llamada Atima y Mahoma Atima y Mahoma ¿Sí? sí. Bueno, ¿y ¿qué hacen estas dos personas? ¿Qué pasa? A ti mi mamá la la, secuest la secuestraron cuando era chiquita. Ajá. Y la mandaron a América, a América. Y a ah, la secuestraron, ella que es eh, ¿qué características tiene? Era esclava. Era esclava, o sea que era negra. Sí, sí. Ah, la trajeron del África, ¿no? Bueno, y entonces acá qué le pasó? Y lo, lo lo compraron una familia rica. Ah, ¿qué es? ¿Una chica o un chico? pero una, una, chica. Chica. Esa, una chica Una chica, no había entendido bien, perdón, porque yo no leí el, el libro ese Y entonces, ¿qué tiene que ver Che, el espejo africano en todo esto? Porque van uniendo a las personas, el espejo africano más Van de... uniendo las personas Y esta historia, más o menos, ¿en qué época arranca? No sé, no, no hace falta el año, pero más o menos, ¿en qué época? Porque había esclavos En el ochenta Uh, hace, en el mil y algo Sí En sí. Mm. En el 1718 Ah, 1718 no, o sea, 1700 No, porque la esclavitud sí. se abolió en el año 13 no fue la claro O sea que está muy bien en el 1700 y pico ¿Y ahí empieza la historia con el espejo? Sí, sí. pero la familia cuando la compró La llamaron silencio Porque no hablaba con nadie No hablaba con nadie Pobre, qué feo ¿Y entonces? Tuve una hija Tuvo una hija con quién? Con otro Clavo? Sí. Con, con con Atima. Con Atima. ¿Y que tuvo una nena, un nene? Una nena. Una nena y... A Atima silencia. Ah. ¿Y, ¿y cómo va pasando? ¿Qué, qué es la, la historia va contando lo que le pasa a los a los de esas familia? Sí. ¿Y qué les va pasando? Hasta los papás pa murieron el carro de la peste, que es la peste. Lo llamaban así antes. Ajá. Y, y después se llegó a Mendoza. Y a, ti mi y a ti mi mamá moría también de la peste. Ah. Y quedó, a ti me silencio. Ah, sí. Eh, sí. Bueno, sí. Eh, en realidad yo quería aclarar que eh, todavía no terminamos de leer esta novela. Es una claro. novela larga. En realidad lo mejor para chicos un poco más grandes. Uh -huh. Pero digamos eh, como es algo muy interesante ellos cuando empezamos a, to a tomar temas de, de justamente de del Renato del río de la plata y de historia de, de nuestro país ellos interesaron bastante por el tema de los esclavos eh, por ejemplo que el padre de belgrano era un comerciante que compraba y vendía esclavos eh, le pareció muy muy raro entonces en, con sobre este... todo conociendo belgrano claro ¿eh? como el padre de un héroe era Claro. Vendedor y comprador de esclavos Entonces, bueno, como que eh, elegimos estos temas porque los vi interesados eh, Acá me parece que lo más importante En cambio de contar la historia detallada de Tim y Mahoma y su familia Es decir que este espejo eh, Fue recorriendo distintos lugares Y distintas épocas Con distintos personajes muy diferentes Pero que en, en todos lo que Hay algo en común a ver, ¿quién Bosoni? No, quién es José. A ver, ¿quién se anima a decir qué, qué lugares fue recorriendo este espejo? ¿El mismo espejo? El, el espejo como el... aparece en la historia, con la con la, la llegada la, de la esclava o aparece en un momento determinado de la historia? No. A ver quién lo cuenta, quién lo cuenta. En la digo en España. No. En Mendoza. No. no, no, mi amor, a ver. Ah, ¿dónde aparece el, el el espejo. A ver por qué se llama en espejo. En Antigua? los países aparece en África. En Buenos Aires, en Mendoza y en España. ¿Y qué es? ¿Algo que se trae la esclava? No, no va viajando. Sí. Ah, se si lo trae la esclava de allá. Es como que va el espejo va acompañando la historia de, de ella en principio, después de todos sus descendientes. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿a qué lo podemos asociar entonces el espejo? El, el espejo, tan, a adorel también le dieron un espejo. ¿El ¿Qué? mismo espejo? Ajá y pasa algo que tiene que ver con sí. plantearse quién es. Sí. El personaje y el espacio de la libertad, decime. El espejo ayuda a a, a, a ser libre y y a, y a recordar quiénes son. Ah, mira qué interesante. Mira qué interesante. Esta cuestión de de pensar Este, de verse y pensar quiénes somos, ¿no? ¿Qué otras cosas históricas? Porque recién hablamos de San Martín, aparte de Belgrano, ¿qué otros personajes históricos aparecerán ahí? Martín. San Martín ya lo nombramos. ¿Alguien más? A ver, ¿quién se anima a contar eh, qué tiene que ver el espejo con San Martín? Ah, también aparece San Martín en la historia, sí, sí, sí, sobre todo San Martín. De, ah, sobre todo de una Mar esclava que que trajo un soldado. Uh -huh. que, que peleó con San Martín. Ajá, que era un soldado de San Martín. Era un soldado de San Martín mm -hmm. y el soldado también era había venía de des, era descendiente de esclavos. ¿Se acuerdan? Porque, es, porque no. Er, era er, era español y se ah. fue a Argentina y mm -hmm. después volvió. Ajá. Mm -hmm. Claro, y cuando vuelve de América hacia Europa, o sea, hacia España, es un soldado que había luchado con el con el ejército de San Martín. Todavía no sabemos bien si con San Martín o en contra de San Martín, porque claro. estamos en el medio de la lectura. Pero sí sabemos que volvió a España, o que de América o fue a España este espejo, con un soldado que había luchado con San Martín, español, que había sido herido y que volvió eh, justamente por eso, porque estaba herido. Y cuando vuelve, trae consigo el espejo. Todavía no sabemos por qué, cómo... Desde África y desde América, con Atima y Mahoma, fue a parar hermanos de este español. Uh -huh. Todavía no sabemos por qué. Bueno, vamos, para la próxima me terminan de contar la historia, ¿sí? sí. Bueno, nos vamos despidiendo con este tema, que es el último que eligió la seña, y que este me lo van a dedicar a mí, ¿sí? Y dejen de golpear los micrófonos, <risa> los voy a retar y Florito bolos ya sale el sol te vez en cuando aquel amor como me da gusto saber cantar en los aleros de la mente con la tictacara pero la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mamá, la libertad, siempre la llevarás cord ver de fuee de son vidar Pe no FM de 100.9 Hola Esta canción la canta Chai sí. García y Mercedes Sosa Inocente Colectivo Inconsciente Colectivo Qué linda sí. canción, ¿no? Ama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón Guau wow. eh, Qué buen gusto la seño Bueno, hablando de los espejos africanos Y de, y de encontrarnos en el, en, en el espejo, ¿no? Nuestra propia libertad y nuestra propia identidad Todo tiene que ver con todo Así que está muy bien la elección del tema Último bloque, chicos Nos tenemos que ir. ¿Vamos a hacer la ronda de saluditos? Sí. Dale. ¿Quién empieza? Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. A ver, Flor. ¿Qué? Dale. Él levantó. Bueno, ahora no Dale. se van a poner a perder. Hola, saludo a toda mi familia, a mis amigos que están todo acá. Uh -huh. A mi papá porque murió. En, estoy muy triste. Estás Entonces, muy mano, triste. Saludo. Bueno, ¿y vos cómo te llamaste? Emanuel. Pero me dicen Manu. Manu, ¿sí? Siempre hay que estar contento, a pesar de lo que nos pasa, ¿sabes? Sí. Aprovechar las cosas lindas. ¿Sí? Sí. Bueno, Dani. ¿Querés mandar saludos yo, yo o no querés mandar saludos? Yo, yo, yo soy última. Bueno, a ver, vos. Hola, yo me llamo Alejandro y quiero saludar a, a todos mis y me están escuchando y también en el colegio. Muy bien. ¿Qué más? Un saludo para mi mamá María More y papá Omar Reposo y... Mi Marcela Muy bien, a toda la familia saludo uno, uno más, a ver ma para... Mariela Helmans Ah, bueno, ¿quién es? ¿Quién es? que me... ¿Te olvidaste de decir quién es? Eh, eh, eh, Mariela Helmans, dijiste La que la ayuda la que la... Ah. Bueno, le mandamos a Mariela saludos A ver, ahí, quinto grado Yo soy Facundo y saludo para Toda mi familia que me están escuchando Muy bien Yo. No, vos yo, yo. yo soy Fernando y le quiero mandar saludos a toda mi familia Bueno, muy bien, vos, vos, vos Yo le quiero mandar saludos a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos ¿Cómo te llamas? Escuchando? Florencia Ay, bueno, pero ¿qué, se, ¿qué sabe quién está escuchando? Florencia Bueno, dale ¿Qué más? Yo le quiero, yo soy Joshua, le quiero mandar saludos a mi mamá y a mis abuelos ¿Alguien le quedó por mandar saludos? No, no, no ¿Vos? Papá hola, yo soy Jennifer y quiero mandarles saludos a mi mamá, a mi papá que me están escuchando y a todos los de la escuela Y estoy feliz de estar acá porque tenía tenía vergüenza, pero se me pasó sí. la vergüenza Se sí, le pasó porque... la vergüenza, buenísimo Ya somos machos <risa> Bueno, bueno hola, hola. les gustó, les gustó sí. a todos la experiencia sí. de la radio sí. Yo les voy a dar las gracias tanto Bien. a Silvina a la... A la a la maestra que los trajo sí, ¿Sí? ¿Sí? Y, a, y a Alejandra le, la le le. También, que sí. los grabó y con quienes estuvieron trabajando dale, decime ¿Algo más yo, yo. Ah, yo, yo, yo ah bueno, dale Flor, última le, le mando saludos a mis abuelos que me están escuchando y a mis hermanos Bueno, ¿listo? ¿Terminamos? Y a, y, a, y a todos los hinchas del rojo. Ah, muy bien, yo también. Todas las hinchas de huracán. <risas> y aguantes a Lorenzo. Y del rojo. Aguantes Aguanta. a Lorenzo. Aguantes Boca. Aguantes Aguante a Lorenzo. Aguantes a Lorenzo. Aguante la cara. Boca. Perdón, ustedes saben que están acá cerca de la Aguante. cancha de Boca, ¿eh? No lo sí. digan. Ah, bueno. Los Eneises. Tomá, Manuel. le Manuel. El... Un segundito, un segundito. Gracias. Nos despedimos nos despedimos. Eh, del programa Hora Libre, le agradecemos a la gente de FM Rieluelo, ¿sí? A Marta, a Alejandra que nos han ayudado en la en la operación técnica y bueno, nos reencontramos en la próxima siendo Hora Libre. Chau, chau. Chau. Eso. Nos vemos para. Chau. Chau, chau, chau, chau, Alejandra. Antes se lo dice pues. Antes antes Racing se fue. A voto, a voto.